Lección 1. Civilización. Ejercicio 1. Antonio, Ana, Bernardo, Belén, Carlos, Carmen, Chus, Charo, Diego, Dolores, Enrique, Elena, Fernando, Francisca, Guillermo, Gabriela, Hernán, Ignacio, Isabel, Javier, Juana, Lorenzo, Luisa, Miguel, Marisol, Nicolás, Nora, Octavio, Olivia, Pedro, Pilar, Ramón, Rosa, Santiago, Susana, Tomás, Teresa, Urbano, Úrsula, Vicente, Victoria, Xiomara, Yolanda, Zacarías.